Bienvenido a Bullshow. Un, un programa con mucha alegría y diversión. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Out Show. Hoy arrancamos un programa especial porque estamos grabando acá en c a i r o s Arrancamos con el programa número 18.、Eh, habla Vale y estoy acá con Agus. Hola Agus, ¿cómo andas? Bien, bien, Vale, Niva. Bien, gracias por preguntar. Bueno, como siempre, nos encontramos todos los miércoles, generalmente en Radio Chava Roma 107.1, pero bueno, hoy es un programa especial. Eh, les recordamos a nuestros oyentes que pueden seguirnos en Instagram como Radio Ushow. Bueno, y vamos a arrancar por la p r i m e r columna de recetas. ¿Qué nos trajiste para、El、hoy? Este, ¿Qué dicen que les traje? ¿Qué nos trajiste, de Rico? Y si yo les digo torta de mandarina, fácil con aceite, ¿a ¿qué le suena? Oh, qué rico, algo para los mates. Ajá, puede bueno, ser. A ver, te escuchamos. Te digo los ingredientes: dos mandarinas, una taza de aceite. Y dos tazas de té, harina levante y una taza de azúcar. Y dos huevos. Ay, me dio hambre, Iván. A mí también. ¿Vas <risa> con este fresco para unos mates y esa torta? Claro, t e digo el paso a paso. Dale. Exprimir con el exprimidor las dos mandarinas, colocar en un bol los huevos y el jugo y el aceite y el, aceite y el azúcar, batir con la batidora hasta obtener el punto. ¿Sabe s cuál es el punto letral? Cuando, cuando haces la que queda grabada. Ah, eso es、sí. el punto letra. Después la harina y el jugo de la mandarina exprimida se bate mucho. En mantecar、bueno, y, y aceitar el molde, colocar toda la mezcla. Y poner en el horno a 170, dejar más o menos 30 minutos fácilmente. Ok, 170 es despacito, así que le decimos a la, a la gente que, que tenga paciencia. Que tenga paciencia, tal c a l Te tiro el agu tip. Dale. Le podés poner jugo mandarina para, para darle un poco, más, un poco más de sabor a esta receta exquisita de torta de mandarina. Vamos a ver la sorpresa la semana que viene. Bueno, todavía no s a b e s que nos vas a traer a la receta. Bueno, pero algo rico seguro. Sí. Bueno, gracias, August. Pena. d a Bueno, ahora seguimos con Flor y la columna de cine. ¿Qué trajiste para hoy, Flor? e Lo q traje para hoy es la película se llama Roses. Los Roses, es una peri nueva. Bueno, ¿de qué se trata esta película, Flor? Los celos de una pareja, aparentemente perfecta, cambia. u n d la carrera profesional del marido estalea regalando grietas de su vida familiar ideal. Bueno, entonces una p e l i que se trata en base a una pareja que tiene una crisis y ahí arranca todo el conflicto de la película. Bueno, ¿a dónde la podemos ver esta p e l i Flor? La Rivera Shopping. Puedo verlo. Ajá. ¿Y por qué recomendaríamos esta p e l i a los oyentes? Hay buenos actores. Hay buenos actores.、Sí. Sé que está el del Código Enigma, que la verdad es que no me acuerdo el nombre, que también es el que hace Doctor Strange. ¿no? de, de Queen,、C、de la chica que le gustaba la p a m e Ay, no sé cuál decís vos, Flor Chu. Está buenísimo. Bueno, ¿y por qué otra cosa podríamos recomendar esta película? La película para ver con amigos o familia. Bueno, es una buena opción para que tengan las personas. Entonces, ¿a dónde la podríamos ver? La Rivera Somi. Bueno, gracias, Flor.、Mira. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Santi con los multiversos de Santi. ¿Cómo estás, Santi? Hola, vale, hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, qué bueno. Hoy les traje Warhammer 40.000, la línea de tiempo. Hoy os voy a hablar un poco de tres fases de la línea de tiempo de Warhammer 40.000 y la semana que viene e las otras dos fases que son un poco más largas. La guerra en el cielo. En este tiempo de la galaxia, galaxia ya fue creada, ya sea por un dios. Criaturas diformes, caminantes interdimensionales o nerds en un sótano con ganas de escribir lores para vender figuritas de plástico. Bueno, la historia comienza con la primera raza inteligente conocida como los ancestrales, unos seres con forma de ranas que evolucionaron bastante hasta alcanzar la divinidad y crear la diformidad, una dimensión paralela a la nuestra que habitan todos los dioses creados por las razas. Por las razas. Su percepción. De sus dioses y los materializan y toman la forma que es la forma que sus creyentes a la vez habita una raza llamada los necrotiens, una raza que su cultura gira alrededor de la muerte, puesto que su sol es muy letal, tal así que les genera una especie de cáncer letal que hacen que se mueran, mueran tal así que las generaciones venideras ahora la, lo herederan. l e s p i d i e r o n a los ancestrales que les dé la. Inmortalidad, estos se los niegan y entran en guerra. Después, durante la guerra, los necrotis crean el prototipo de necrones. Los necrones, los setans, unos cuerpos esqueléticos de metal con conciencia en ella. Como los centrales van perdiendo terreno, deciden crear dos razas de aliens, los e l d a r s y los crocs. Dos razas con el poder de crear dioses en la deformidad y así usarla como arma. La primera crearía su, su panteón propio, panteón, y así poder invocar a sus dioses en combate, mientras que los cross lo usan de forma más colectiva, mientras que los necrones lanzan obeliscos de piedra negra al espacio, capaz de anular los poderes de la deformidad. Recordar este dato para más a él. Más adelante, obviamente, igual los ancestrales pierden y, y los sobrevivientes, que son pocos, se ocultan mientras los elders evolucionan su civilización a tal punto que empiezan a buscar los placeres más más poderosos y crearían el dios del caos Slania, Slanes. i Los a nes l Crux, sin enemigos, pelearon entre sí hasta llegar a un estado casi primitivo, mientras los Necrones tomaron el poder de su civilización.、Todos transferirían sus mentes a los cuerpos metálicos y a los primeros d los primeros los s e t a n s los u s a r a n de baterías y los o s t r a n d e c i e r o n o sea que lo, como que los resterraron algo así mientras que el rey s i l i e n t e el líder de los necronis d y ahora el rey de los necrones a, decidiría hacer que su raza invierne o tome reposo hasta la caída de los eldar ahora evoluciona nuestra raza los humanos el surgimiento de la humanidad mientras que en este mundo nuestra historia avanza igual el imperio romano los babilonios los sumerios los persas aquemelas los antiguos griegos Los egipcios las dinastías c h i n a s y todo esto mientras que hay una ligera diferencia que se crea o nace el emperador también conocido al principio como nioc aunque esto es una teoría de suponer al principio pero no es su verdadero nombre también es julio césar carlo magno aunque por alguna razón deja de estar en la humanidad y de a p r o v e a r l a hasta el milenio 13 avó también se cree se cree que su teoría de creación es que los primeros psíquicos humanos conocidos como jamanes se sacrifican inmolándose así creando a nioc l era dorada oscura de la tecnología en esta era nos saltamos al milenio 15 avó de todo lo que se imaginan es posible pasó no existen las guerras nos hacemos inmortales usamos la diformidad para e s p a d i r n o s a cientos de, de millones de planetas llegamos a ser una utopía donde todo era posible t e n í a m o s armas que con un movimiento de que devoraban agujeros negros reventaban estrellas y nuestro sistema de defensa básico era un cañoncito de cañoncito que su p r o j e c t i l al impactar con el enemigo lo mandaba a tu c h o actual y a una nave espacial A unos segundos atrás, atómicamente, q u esto e generaba un malentendido en el espacio-tiempo, generando una parada roja y eliminándote. Y eso era nuestro cuidado: que estamos armados. Y los k r u z que habían involucionado a los orcos y los eldas querían meterse con nosotros. También teníamos las plantillas de construcción estándar o por sus siglas abrevias PCE, que nos permitían construir cualquier cosa que imaginásemos. Además de que teníamos nuestra propia federación de comercio con otros aliens, no era perfecto. Esta era seguiría así hasta el milenio 25, a v o hasta que en algún momento nuestros sirvientes robóticos se volverían e nuestra n contra en la llamada Rebelión Cibernética, donde las Las máquinas conocidas como hombres de hierro se hartaron de nuestra o r g a n a c e r í a Se revelaron sin motivo alguno. La humanidad, que obvio contraatacó con sus aliados, a l i e n s incluido. s Por desgracia, como dependíamos de las IAs, perdimos sistemas enteros y debíamos de destruirlas, d e incluyendo las PCE, puesto que algunas tenían IAs incluidas. Ante esto, la humanidad desarrolló una fobia y odio a estas IAs que ahora ahora las denominan como inteligencias abominables, dejando así a la humanidad sin su conocimiento avanzado. Y eso t fue hasta el momento todo lo que les voy a leer. La semana que viene les leeré, les leeré de Los conflictos y l a g u e r r a de la unificación. Wow, Santi, qué interesante esta columna que nos trajiste.、Sí. Tengo una pregunta que, te escucha, que se me ocurrió cuando te escuchaba. ¿De qué, de qué universo es esto? ¿Es, ¿Sale de una historieta? ¿Nace de una película? ¿De, de, de qué multiverso es? De, de, en general es del multiverso de Warhammer 40.000 que se divide en tres universos de s d e que lo das por, por esto que hacía la broma.、Sí. los nerds de games workshop creado、uh -huh. que ellos crearon por hammer fantasy que sería la versión de esto pero en fantasía、uh -huh. en otro mundo aparte que también existen humanos después estaría el 40.000 que somos nosotros nuestro universo pero 4 0 0 2 0 0 0 años o sea 40 años 40.000 años en el futuro o sea en、uh -huh. el milenio y 42 avos、sí. ya de la era actual del año 2000 seríamos 40 40 0 i l e n o s en adelante、sí. el 42 milenios y después está el g a r está la era de sigma o es o s h i m a sería la versión de fantasía pero este es el universo、creo. de War, warhammer ¿no? 40 mil es una peli es una serie es un documental es un que é s es? es todo a h esto d、mm. ok o porque hay alguna cosa como para mon u t p l u s creo o... O, eh, no me acuerdo la otra que o Amazon que ya le estaban produciendo series animadas en este universo.、Uh -huh. hay, no tiene cómics como tal, pero sí tienen novelas y algunos cómics que son como 300, creo 300.000 y algo así.、Uh -huh. Lo que mencioné en la primera columna cuando hablé de eso,、okay. que son m u c h o s pero que vos si querés te puedes c entrar en la raza que quieras o la facción que te guste. Ok,、uh, y vos las leíste, Santi? No. no, no, además no sé dónde conseguirlas acá en Latinoamérica.、Uh -huh. O、oh, si、sí, tengo que, que conseguirlos por una web. Bueno, gracias, Santi, por tu columna. A ustedes, chicas. Arrancamos con la ronda de chimentos. Rumor de ro romance u m r r de o entre Fede, Ibal y, Val y、e、Evel Evelyn Boto. Machete, Sierra y r i o Jiménez. Reconciliados así s o n sus románticas vacaciones en Miami. Nico Okiato le hizo una fiesta so sorpresa a Lord Jasmine Peña por su cumpleaños. Juana Repeto anunció su embarazo con su ex Sebastián Bravioto. Gra A casi cinco meses de la separación, Dion, Lionel Messi visitó a su amigo Nico Vázquez en la obra de teatro Rocky. Pablo Londres será nuevamente papá. Bienvenida de nuevo, August. Muy bien, anda apareciendo mucho. ¿Qué me p a s a r á Estás apareciendo mucho. Bueno, sí, ahora, sí. pero ahora estás en otra columna, Agenda Cultural. Claro, te digo lo que hay acá en Santa Fe. ¿Qué Claro, es que hay en Santa Fe? Contanos. Arena La Princesita en Santa Fe, viernes 5 a las 21 horas. Lugar Lemos Arena, ingresos de menores acompañados por adultos. Responsable, abonantes de los 4 años. Después del show sigue con un DJ invitado. Y entradas anticipadas en venta, capacidad limitada. Bueno, entonces, tenemos a Karina la p r i n c e s i t a Recordame la fecha entonces: el 5, este viernes. Este, ya, ahora. Entonces、sí. le decimos a los oyentes que tienen、sí. un plan para el viernes. Claro. Bueno, ¿tenés otra opción que nos trajiste? Sí, dale Show Internacional de pal Palpita, la llegada de Pedro Campos a Santa Fe. Pedro Capó, me... Pedro Capó, Pedro Capó. Ajá. A Santa Fe. Se presentará el domingo 7 de septiembre a las 21 en Uber. La última entrada puede ser adquirida en la boletería de Uber a través de Ticketway y su punto de venta online es fí físico, dice el lugar Uber 25 de mayo 34-28. Entradas anticipadas en venta, capacidad límita. Bueno, entonces viene un show internacional que es Pedro Capó. Bueno, y como tercera opción, tenemos、eh, la pista de hielo, la Rivera Shopping, que es nueva.、Eh, las entradas se pueden adquirir de manera online. O en un estanque, estuve con el shopping o no. Sí, sí. el que quería patinar, que vaya con los sobrinos, con、no, todo el mundo. Es un planazo. Les decimos que la entrada está, tiene un valor de 12 mil pesos. Los turnos disponibles、uh -huh. van desde el miércoles 27 de agosto hasta el domingo 21 de septiembre. Así que en septiembre ya termina la pista de hielo, se va. Así que les decimos que si quieren ir, que vayan. Se entra con el DNI y se recomienda estar 20 minutos antes del turno. Y la duración de, de, del patinaje, ¿sabes de cuánto es? ¿Sabes cuánto tiempo tenés de patinaje? ¿30、patinar? minutos? Un poquito más, 40 minutos tenés. s u me p a t i n o toda la pista. Y los menores de 6 años、eh, ingresan con un responsable en, a la pista de hielos. Y También les decimos que para los más pequeños tienen trineos en formas dositos que, bueno, para facilitar esta experiencia. Así que, bueno, bueno gracias a vos por, esta, no, de nada, por,、vale. por estos shows. Y yo tengo para agregar que cuando hicieron el reportaje la semana pasada o esta semana, dijeron que se quedaban 40 días. Así que el, cuando lo anunciaron, en parte y m e d i a d de septiembre, creo, o casi finales. Hasta el 21 de septiembre. Hasta el 21. Sí, Así que les decimos que si quieren ir a la pista que vayan porque ya、ah, estamos en septiembre. Agregamos una cosita más. Mañana invitamos a toda la marcha de discapacidad. En, en, en, era n e en General López. En la legislatura. En la legislatura. En la legislatura. A las 2 de la tarde clock, tienen que estar todos. Bueno, así que invitamos a todos nuestros oyentes a que, a que se sumen a, a, la, a la marcha. Así que bueno, bueno gracias. De nada. La... Bueno, y así damos por finalizar el programa número 18, ¿no? Sí. Bueno, vamos a mandar saludos. Sí. ¿A quién mandamos saludos? Saludos a Mechi, a Kami, a los restos de Cairo, a Abelardo y a la gente de Cairo. A la gente de Cairo y a la radio Chava Roma 107.1.、Eh, bueno, a, a esas personas les mandamos saluditos y que andes bien. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta miércoles. c h a u c h a u c h a u、no.